compilación de Nadia Fin y Laura Rosso feminismo para jóvenes de editorial Chilinote.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 Una comunidad de profesionales y de ciudadanos y ciudadanas que realizamos un seguimiento de las políticas urbanas de la ciudad en defensa de lo público y para impulsar la democracia participativa y la desmercantilización de la ciudad. Hoy estaremos comentando sobre la actualización del plan urbano ambiental que está proponiendo el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha anunciado que va a iniciar el proceso de discusión de la actualización del Plan Urbano Ambiental o PUA. El PUA es la ley más importante de la Ciudad de Buenos Aires con relación a su planificación. Todas las demás leyes deben sujetarse a los lineamientos del PUA. Por eso es tan importante que la ciudadanía participe en esta discusión ya que aquí se van a tratar temas tan relevantes para la ciudad como el colapso de los servicios públicos, la falta o la emergencia habitacional, la emergencia alimentaria, la emergencia ambiental, la desigualdad urbana que hay entre el norte y el sur, la sobreconstrucción, la falta de espacios verdes. Todas estas problemáticas van a tener su espacio de discusión en la actualización del plan urbano ambiental. Desde nuestra parte hemos organizado una coordinadora de organizaciones y asambleas para que desde la ciudadanía se realice un diagnóstico, un consenso de las prioridades de problemas a solucionar que tiene la ciudad y, por supuesto, propuestas desde la ciudadanía. Creemos que la planificación se tiene que hacer desde abajo y respetando la voluntad de los que vivimos en la Ciudad de Buenos Aires. Tan dolor de puertas cerradas tan dolor que humilla pero en tu piecita de lata esa musiquita esa musiquita del pueblo esa musiquita Esa musiquita Bailando esa musiquita Con esta música bellísima Que nos trae musiquita de plaza Musiquita de parques Musiquita de hamacas Y sobre todo de parque Vamos a escuchar lo que veníamos promocionando el sábado pasado Ustedes saben que hoy Maite y Juli van a hacerle un reportaje a Aulas a Cielo Abierto Tendrás por ahí, Rita, ya los audios Agradecemos muchísimo, pero muchísimo a Patricia ouija Rubia Y a toda la gente de Aulas a Cielo Abierto y del parque Que nos han aportado estos audios bellísimos Vamos a empezar a escuchar a Maite y a Juli en esta entrevista Deliciosa, no se la pierdan Somos Julia y Maite y vamos a entrevistar a Aulas a Cielo Abierto del Parque Avellaneda. ¿Qué es Aulas a Cielo Abierto? Bueno, Aulas a Cielo Abierto es el proyecto educativo que desarrolla hace casi 20 años el Grupo de Trabajo de Educación de la Mesa de Trabajo y Consenso. Está enmarcado en el proceso participativo de recuperación integral de nuestro parque. Es un espacio verde y público, es nuestro de todos. Posee 38 hectáreas nuestro parque y un valiosísimo patrimonio natural, artístico, histórico y lúdico. ¿Saben cuántas infancias jugaron allí? Disfrutaron de los infinitos verdes, recorrieron el parque en trencitos. Desde las aulas a cielo abierto realizamos paseos pedagógicos, jornadas temáticas y encuentros con docentes. Todo lo que hacemos es para facilitar el conocimiento de este patrimonio a través de los sentidos. También la valoración y el disfrute, y especialmente la posibilidad de transformación. Parque Avellaneda es un lugar para enseñar y para aprender, y nos mueve la pedagogía, la pedagogía de la ternura, de la pregunta, la pedagogía de la memoria y también la pedagogía de la esperanza. Al principio decíamos que el proyecto se llamaba Aula a Cielo Abierto, un aula a cielo abierto. Y con el tiempo lo fuimos nombrando en plural, porque es un territorio donde caben muchas aulas, donde caben muchos mundos diversos y donde caben muchos mundos posibles. ¿Cómo nace el proyecto de Exploradores con Barbijo? Proyecto del Club Exploradores con Barbijo nace del contexto de aislamiento que estamos viviendo y también a raíz de las prácticas profesionalizantes número 4 de la Tecnicatura Superior en Tiempo Libre y Recreación, junto a las educadoras de Grasas Abierto. En equipo nos propusimos pensar un proyecto para acompañar a las familias durante las salidas recreativas. Bueno, ¿qué podemos decir? Nada, seguir escuchando, porque las voces de los niños, como siempre dice Marcela y como dice eh, la licenciada y como decimos todos, son los que tienen que empoderarse en estos tiempos. Así que los dejamos con ellos. ¿En qué consiste? Este proyecto... Consiste en diferentes actividades para toda la familia. La idea es jugar con los sentidos, sumando la imaginación y la creatividad. Las propuestas son un cuento donde la mirada curiosa es protagonista, el armado del mapa de mi cuadra y dos búsquedas de hallazgos auditivos y visuales. Para finalizar, sumamos una bitácora para registrar todo lo que se fue vivenciando. Es una propuesta recreativa para hacer adentro y afuera de los hogares. ¿Dónde lo podemos encontrar? Las propuestas de exploradores con barbijo, como otras propuestas que podemos disfrutar, las podemos encontrar en nuestro canal de YouTube, Aulas a Cielo Abierto. También pueden ingresar en nuestro blog, parqueavellaneda, parqueeducador.blog.es ...spot.com.ar También nos pueden visitar por las redes... ...tanto en Facebook como en Instagram... ...nos pueden encontrar como Aulas al Cielo Abierto. ¿Saben si en la bitácora hay alguna anécdota? Bueno, después de estas delicias... ...no hay mucho para decir... ...pero sí les queremos contar que eh, ahora vamos a hacer un aporte que nos está haciendo Marcela, pero le queremos contar que ustedes pueden entrar al blog, que ahí hay muchas propuestas, hay poesías, hay sonidos, hay trabajos para hacer, porque bueno, estamos en pandemia y eh, no se pueden estar realizando las actividades que siempre realizan, pero sí algunas propuestas para que quien quiera ir no solo al parque de Bellaneda recorrer su propio parque puede seguir estas ideas y propuestas que los chicos del eh, de la carrera de tiempo libre y recreación están haciendo como unas prácticas profesionales y ofrecen en este modo virtual también hay un videíto muy interesante que pueden ver eh, propuestas para recorrer el parque con otra mirada y con otras emociones seguimos escuchando a estas entrevistadoras Maite y Juli Eh, ...que siguen con eh, estas preguntas. Hola, mi nombre es Salma y quería contarles que soy parte... ...del Club de los Exploradores con arbijo Les quiero decir que el otro día fui con mi familia al parque Avellaneda... ...y agarramos diferentes hojas de distintos árboles... ...para hacer una bitácora con ellas. Después llegué a mi casa e hice la bitácora con unas hojas mientas. Pegué las hojas de los árboles y guardé unos frutos que encontré. Hice esta bitácora para... ...que cuando vaya a algún parque reconozca el árbol por sus hojas y juntar nuevas... ...que no tengo para seguir mi mitácora. Les propongo que agarren sus barbijos y salgan a explorar la naturaleza. ¡Saludos! Bueno, se cumplen dos años de la muerte de Rubén y de Sandra en la Escuela 49 de Moreno... Y hoy a las 16 van a presentar un proyecto para declarar los ciudadanos ilustres por Zoom y mañana a las 8.30 va a ser una ofrenda floral en la escuela y a las 10.30 van a colocar una placa conmemorativa. Bueno Marcela nos dice, excelente mirar la naturaleza como nuestro hogar y nuestra escuela. Eh, bellísimo lo que nos plantea la gente de Aulas hacia el Abierto Y este club de exploradores con barbijo que se puede reproducir en Neuquén Marcela, ponete en contacto con Patricia que ya veo que son amigas en el Facebook Muchas gracias a todos los saludos Hacemos esto con mucho amor y con mucho trabajo Pero bueno, da sus frutos eh, Como les decíamos al principio, hoy es el Día de la Pachamama Escuchamos brevemente... Un, una referencia que hacen eh, protagonistas de pueblos originarios que celebran en el Parque Avellaneda el ritual y la ceremonia de la Pachamama. Vamos con eso, Rita. desde el espacio la huaca desde tiempo inmemorial le expresamos nuestro profundo respeto a la Pachamama es un momento de fortalecimiento espiritual Pachamama es el nombre espiritual de la madre tierra y Pachacama es el nombre espiritual del padre cosmos en la cosmovisión colla y Mara todo es dual es par es femenino y masculino decimos Payapuniwa, nuestros ancestros espíritus de nuestros antepasados nos han enseñado a vivir de esta manera. El primero de agosto, recordando los encuentros en el espacio de la huaca, en este año los realizaremos en nuestros domicilios. Esa musiquita, esa musiquita del pueblo. Y con esta musiquita bella agradecemos la musicalización de Eduardo Ragio. Nos despedimos, ha sido un programa emocionante, lo, lo hemos hecho con mucho cariño y esperemos que a toda la audiencia les haya gustado como nos gustó a nosotros. Gracias a todas y todos los que nos han y saludado todes. y no se vayan que ya viene Feas, Sucias y Malas. Hasta la próxima. El gobierno derogó el decreto que disponía a la intervención de Vicentín. Además, el presidente Alberto Fernández ordenó acciones que permitan dirimir responsabilidades y preservar los intereses del Estado por los créditos que se le dieron a la firma. El juez Fabián Lorenzini decidió mantener a los antiguos directores de la compañía e imposibilitó que el Estado pudiera conocer cuál es el pasivo real de la empresa. La senadora Silvia Giacopo dijo que la reforma judicial planteada es inoportuna e inviable. La legisladora nacional por la UCR aseguró que la reforma judicial no cumple con los